a España, nos vamos a España porque ahí está eh, un, un amigo querido de la casa también, eh, que está jugando gran nivel y que no para de no para de crecer como Luca Vildosa. ¿Cómo te va, Luca? ¿Qué decís? Buen día. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, acá. Intentando limpiar la casa. ¿Estás limpiando la casa en este momento? Intentando, intentando Todavía no me sale Intentando no... Situación, estás solo, tenés un trapo en la mano Tenés una, una escoba, tenés un escobillón Un plumero estoy, estoy con un trapo en la mano Pero bueno, tengo tengo al perro con barro Dando vueltas, así que se me complica un poco O sea que estás limpiando algo Que el perro va a ensuciar, es ¿eh? buenísima esa ¿eh? Claro, claro Es, es, es el está, uso de mi parte de limpiarlo. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Luca, este primero agradecerte por el contacto. Eh, felicitarte por, por, por, por lo que estás logrando. Que a, a, se te nota eh, muy bien desde lo basquetbolístico. Muy bien desde lo físico. A ver, no sorprende lo que puedas hacer con la pelota en la mano. Pero hay otro vildosa, eh, sobre todo en la parte defensiva. Eh, sobre todo en la parte de la conducción del equipo ¿cómo te sentís vos? ¿cómo te ves vos? con respecto a, al Vildosa que se fue de Quilmes y que hizo los primeros pasos en el Vasconia Bueno, primero gracias, pero bueno, escuchar una, una opinión de ustedes creo que es algo muy muy bueno y, y la verdad que lo agradezco, pero eh, hablando de lo otro, creo que cambié muchísimo, eh, pero creo que el cambio más importante fue fue el físico creo que Eh, he bajado un par de kilos, bastante, casi 7, 8 kilos, y creo que eso se nota. Eh, me siento de una manera diferente, más rápida, eh, que puedo aguantar más tiempo en la cancha, eh, pero también, sin dudas, el cambio más importante fue el, el entrenar todos los días, el jugar todo todo el tiempo con jugadores eh, de, este, de este nivel, que es una, una locura. Eh, todos los días, más allá de que te entrenes, una hora, tenés que entrenar al cien por cien y en enfrentarte, bueno, a mí principalmente enfrentarme a, a Marcelino y a, y a Granger durante casi dos años, la verdad que me hizo mejorar un montón A ver, comparto plenamente lo que decís del físico se nota se nota mucho en la cancha lo, lo rápido que estás, este sobre todo en defensa no repito el concepto, en ataque ya como te fuiste de acá Eh, ese talento que, que tenés lo, lo, lo pudiste explotar muy bien. ¿Qué, ¿Qué es lo que te suma el hecho de, ahora está lesionado Granger, pero el hecho de, de, de enfrentarte en los entrenamientos todos los días con Marceliño Huerta y con Jason Granger? Este, y, ¿Y qué cosas te aportan ellos de, desde la experiencia que tienen, si es que hablan mucho y ellos aconsejan permanentemente, no? Bueno, sí, ya sabemos lo, lo que vivieron, sabemos la, la calidad que, bueno, ahora estoy compartiendo con, con Marcelinho debido a la, a la lesión de, de Jason eh, y la verdad que todos los entrenamientos aprendes algo diferente eh, te hace ver cosas quizás en ataque y en defensa que ni siquiera sabes que te pasaba por la cabeza y, y nada, eso te, te hace crecer eh, también como, como persona es, es único la verdad que nunca pensé que me iba a ayudar de la manera que lo está haciendo y Y agradezco también el, la, la suerte de poder compartir con él. No, eh? Bueno, Luca, no. Eh, estás teniendo una muy buena temporada. Eh, ¿En qué aspectos crees vos que, que pudiste trabajar, sobre todo eh, en lo que es el juego? no O sea, ¿qué, qué cambios viste en vos y, y qué comparación puedes hacer de lo que es el básquet justamente argentino donde vos estuviste y lo que es la, la liga andesa? Eh, creo que fui madurando de a poco. Eh, a medida que, que fue pasando el tiempo aquí, creo que eh, mejoré en muchos aspectos. Ya no, no soy de perder tantas pelotas eh, seguidas. Eh, en, en defensa soy un... Ahora me considero un defensor bueno, eh, que más allá de que tenga mis baches, que eso creo que jamás se me va a ir. Eh, eh, me considero puro eh, un buen defensor eh, que eso nadie lo, lo, lo esperaba eh, en el momento que me fui de quilmes y creo que hay en el momento que me fui de, de argentina no me daba cuenta eh, la diferencia que, que puede existir entre esas dos ligas creo que eh, el jugar acá me, me hizo dar cuenta que la, el ritmo la calidad de, de jugadores el de, de, de físico de los jugadores es, es totalmente diferente y y cuesta mucho adaptarse adaptarse acá, eh, sabiendo que tenés... Eh, bueno, con el ya tenemos dos competiciones eh, durante la semana, y en todos los partidos tenés que estar concentrado. Eh, cualquier equipo acá en la Liga Endesa ind eh, te hace estar concentrado al, al 100%, porque te pueden ganar cualquiera. Se nota, ¿no?, esa competitividad tan alta que tiene esta Liga. Sí, sí, sí. Como te digo, todo lo, todos los partidos te hace estar enfocado, eh, hacer el scouting con el más mínimo detalle y eso creo que también te, te hace crecer eh, porque te hace estar eh, al 100% en todo el tiempo. Estamos hablando con Luca Bildosa, en este uh. momento en, en, bueno, en España, ¿no? tratando de limpiar lo que en un rato va a ensuciar el perro. Este, con un trapo en la mano y el perro embarrado este, el perro no va a entender que Luca Bildosa está limpiando la casa y estamos hablando no, un poco ni del ni nivel, de, el nivel de, los, de los bases del Basconia y, y, y también un poco el, el nivel de de la liga endesa no eh, Luca, ¿qué, ¿cómo es jugar en el Basconia digo esto porque el Baskonia tiene una gran tradición de argentino ¿no? desde, desde que ha pasado por diferentes este eh, eh, sponsor este han gustado ha el nombre el tau cerámica el Tau Grés, este eh, siempre fue el Vasconia y digo eh, hay como una como una argentina eh, en, en ese equipo y como que la gente también está esperando mucho de, de los jugadores argentinos en este caso de, de vos y también de pato garino que anda con, con algunas lesiones en a cuesta digo ¿cómo, cómo es este el hecho de ser argentino en vasconia Eh, la verdad que ya al llegar te hace sentir de una manera diferente creo que eh, bueno con la calidad de jugadores que hubo antes argentinos eh, tenemos un poco la, la vara alta pero bueno sabemos que la, la gente aquí nos nos quiere nos apoya quiere lo mejor para nosotros también sabe que, que lo que podemos dar y lo que bueno en su momento dieron los argentinos eh, ojalá nosotros eh, podamos dejar nuestra huella acá como lo hicieron pero te hacen sentir de una manera especial, te, te, te hacen sentir querido en tu casa, y eso es lo que uno más valora cuando cuando deja su casa, eh, más que nada a mí por primera vez, eh, y llegué yo acá y la verdad que me, me siento muy cómodo, muy adaptado, y eso es parte de lo que lo que a mí me ayudó, el, el cariño de la gente, el cariño de, de los dirigentes, el cariño de, de, bueno, de todos, de, del equipo, que nunca pensé adaptarme a un equipo... Eh, tan rápido, y eso creo que, que lo valoro mucho. Pregunto esto porque recuerdo cuando cuando se daba a conocer la noticia que ibas a pasar al Vasconia y que era tu primera salida de tu casa, hasta vos tenías, no, no dudas, porque no tenías nunca dudas de, de, de irte o no, pero digo, es, esa cosa de salir por primera vez de la casa, despegarse de los viejos, eh, conocemos tu familia y sabemos qué que calidad y qué calidad tienen Este, para combo siguen habitualmente y, y había ahí como, como una cosa de bueno, ojalá que se adapte rápido ¿no? y, y va a un lugar que es totalmente desconocido desconocido por Luca Vildosa pero para, el, para los vascos para la gente del Vasconia eh, el hecho de haber tenido eh, tantos jugadores que han hecho enorme enorme la, la historia de ese equipo la historia de ese club que lo ha hecho grande Realmente es como tomar un hijo más. Y imagino que, como me decías recién, esto influyó en vos. ¿Pero pero sufriste esa salida finalmente o, o, o la pudiste llevar bien? Eh, bueno, fue difícil. El año pasado, eh, bueno, sabemos lo, lo que pasó con, con Pablo, apenas arrancó la temporada. Después estuve tres, cuatro meses sin, sin jugar y quizás a veces... Eh, en el entrenamiento ni siquiera jugaba el 5 contra 5 y eso a mí me, me, me complicaba eh, pero bueno, como vos dijiste tengo viejos que, que me apoyan tengo una novia que me apoya eh, y creo que eso es lo que lo que más valora lo que más se valora porque son quienes te ayudan a, a salir adelante y bueno eh, también la gente en el momento que yo pisaba la cancha aunque no me no me conocieran eh, como vos dijiste, me adoptaban, me adoptaron como un hijo más y la verdad que Es algo increíble, nunca nunca nadie pensó que, que me iba a adaptar así de rápido y creo que eh, eh, ya me siento acá muy cómodo, muy tranquilo eh, y sinceramente también me siento como, como en mi casa, ellos me, me hicieron sentir así y bueno, también se me complicó, pero bueno, eh, hace falta sufrir un poco para que después venga venga lo bueno, ¿no? Qué bueno escucharte así, qué bueno escucharte de esta manera. Eh, evidentemente, no solo tuviste un crecimiento, eh, y decime si estoy equivocado, no este, no solo tuviste un crecimiento desde lo basquetbolístico, desde lo físico, este, desde lo defensivo, de lo que estábamos hablando, sino también que has tenido un crecimiento muy grande como persona, ¿no? Estás como, como más grande, como que, que has pasado por algunas situaciones que no estabas acostumbrado a pasarlas este, y que te fortalecieron mucho para lo que viene, ¿verdad? sí sin dudas. Eh, en Quilmes, la verdad que nunca, nunca me sentía que, ni presionado, ni, ni sufría, eh, solamente cuando, cuando perdíamos, pero sí. La verdad que yo mismo me, me siento otro, me siento más, un poco más maduro, más cambiado. Pero eso es lo que eh, lo que me enseñó el estar acá solo, quizás. Eh, y bueno, me ayudó mucho, la verdad que me siento me siento diferente y eso a mí eh, me hace mejor persona y obviamente mejor jugador porque en la cancha también demostrás que estás un poco más maduro y más tranquilo. Bueno y en las competencias, y ya te vamos a ir dejando porque si no el perro va a terminar en lo poco que has limpiado, este las competencias que, que, que has enfrentado con el Basconia, cómo, cómo están, cómo, cómo ves al equipo... ¿Qué posibilidades? ¿Qué, qué, qué, ¿De qué hablan? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, el eh, primer objetivo era empezar a subir en la Euroliga. Eh, entramos entre los ocho hace poco y estamos peleando ahí. Eh, sabemos que está apretado el tema del, entre el sexto y el noveno. Eh, y la verdad que es una competición muy dura. Eh, perdés dos partidos y ya estabas abajo y pensás que es el fin del mundo y ganás dos y si crees que vas a estar arriba eh, y la verdad que estamos bien, eh, sin duda tuvimos una baja, dos bajas muy importantes como la de Jason y la de Shengenia, que sabemos lo, lo que es para nosotros eh, bueno, más allá de todo es el, es el capitán y es el que nos marcaba el ritmo del camino eh, y sin dudas ahora nos, nos estamos acoplando a, a, a jugar sin quizás una supuesta estrella sabemos que Tenemos jugadores buenos pero no tenemos una estrella como, como ellos dos y en la Liga Andesa bueno eh, cumplimos el objetivo de entrar a, a la Copa del Rey eh, y nada, eso por lo menos era el primer, el primer objetivo, así que contento por, por el presente que tenemos y obviamente queremos seguir subiendo. Una Copa del Rey que va a estar plagada de argentinos, ¿no? Bueno, sí, el otro el otro día leí que hay ocho argentinos, eh, la verdad que eso, eso demuestra lo, lo bien que se trabaja en Argentina, lo, el futuro que hay en Argentina y la verdad que es como, es, es como un orgullo, tiene que ser como un orgullo para, para todos nosotros el estar ahí y representar al equipo como lo venimos haciendo. ¿Y qué presente bueno el de el de FACO en el Real? En general están jugando bien casi todos, pero digo, ¿qué presente bueno el de Facu en el Real y lo que está haciendo la provítola con el Badalona, no? Mierda. <risas> eh, <risa> sí, qué presente, la verdad. Eh. El... Uno pensó que ya quizás habían llegado a, a, a su techo y que no podía mejorar más y viene la pro y, y te mete 40 puntos y se, se hace pensar... Que, que, que poco se, se valoraba ese jugador cuando quizás había, había tenido malos partidos en la selección y, y ahora te das cuenta el tipo de jugador que es, así que nada es, es como es como lo dije, es un orgullo estar rodeado de jugadores así sabiendo, bueno, Paco está en una de las mejores instituciones del, del mundo eh, el último campeón de Europa y la Pro está la verdad que es es el líder de un equipo que va a estar en la Copa del Rey y nos vamos a tener que enfrentar nosotros, hay que hay que defenderlo y, y intentar que, que, bueno, que baje su nivel, eh, sabiendo que va a ser difícil por el nivel que está teniendo y con la confianza que tiene, creo que Nico eh, con la confianza creo que puede hacer muchísimas cosas. Seguro, seguro. Eh, Luca, gracias por el contacto, gracias por el tiempo, te mandamos un saludo enorme, te mandamos un afectuoso abrazo, lo mejor para lo que viene y a seguir creciendo. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por el, por el saludo y te dejo acá que vamos a intentar seguir con, la, con el tema de la casa. Un abrazo grande. <risa> ya está, perdí este tema, perdiste. Un abrazo enorme, un abrazo enorme. bueno